La secundaria 73 de Abasto cortará la 520 por falta de estufas. Las familias de la secundaria número 73 de Abasto confirmaron que se sumarán a la movilización por mejoras edilicias este viernes. En ese marco, las familias convocaron a los abastenses a sumarse a la protesta en 520 y 208 desde las 11 y media de la mañana. Denuncian que la secundaria no tiene arreglada la calefacción y no hay alimentación para los estudiantes. El CECIM repudia el fallo judicial que beneficia a los militares procesados por torturas. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del Informativo Regional. El CECIM La Plata repudia el fallo que juzga las torturas en Malvinas. El fallo beneficia a Eduardo gasino Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, cuyos procesamientos por el delito de vejación quedó cancelado. Desde el CECIM anticipan que van a recurrir a la Suprema Corte de la Nación para revertir la decisión. Hablamos con el abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola. La verdad es que es una situación que nos da muchísima impotencia, sino por estas cuestiones te dejo de los torturadores, sino de impunidad del Poder Judicial de poder aplicar el derecho a su antojo eh, de forma arbitraria, en forma poco sistemática, en forma completamente eh, abominable en términos de que eh, si ellos se ciñieran a la Constitución, a los instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, no habría otro destino posible más que el procesamiento, la investigación, consecuente elevación a juicio y juzgamiento de, de los torturadores de Malvinas. Reportó para el Informativo Regional Radio Futura. Un servicio que informa más acerca El comedor Siempre los niños invita a colaborar al proyecto Inviernos Abrígadites. El comedor, ubicado en calle 13, entre 94 y 95, volvió a lanzar su campaña de abrigo, donde quienes participen podrán comprar un kit de abrigo para apadrinar alguno de los 68 niños que asisten al espacio. Los kits contienen una frazada, guantes, ropa interior, bufanda, gorros de lana y tres pares de media. Las donaciones pueden ser por partes o bien en su totalidad. Quienes deseen contribuir pueden comunicarse a las redes sociales de la institución Comedor Siempre Los Niños en Facebook y Comedor Siempre Los Niños en Instagram. La temperatura mínima para hoy en la región es de menos un grado y la máxima de 11.